Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El intendente de General Hacha, Abel Zabarot, hizo autocrítica sobre el rol de la alianza con el PRO. Aseguró que ya tiene el gabinete decidido y dijo, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, que hay que generar nuevos modos de recaudación para el municipio. Yo creo que hay que hacer una o sea, rediscutir... Eh, todos, no es fácil, lo sabemos, porque toca obviamente un, cualquier cambio o cualquier situación de modificación genera despidencia por una cuestión lógica, que los que están en mejor situación no quieren perder lo que tienen pero claramente hay municipios grandes que año a año van reduciendo su, su índice de coparticipación Más allá hay cuestiones que tienen que mejorar los propios municipios que tienen que ver con la recaudación. Eh, pero indiscutiblemente es un tema que digo, tanto pasa a nivel nacional como también a nivel provincial. No, no podemos tener municipios eh, digo, para subsistir o para estar justos solamente para el pago de proveedores y sueldos, eh, sino que tenemos que tener una, una masa de recursos que nos permita también poder concretar obras que difícilmente hoy se puedan realizar si no es la ayuda del de gobierno provincial. El secretario general de la regional Centro Sur de la CGT, Luis Horacio Fagiani, admitió en Radio Kermés las expectativas que despierta el, promedio acuerdo, el prometido acuerdo social de precios y salarios que anunció el presidente electo. Nosotros fuimos parte de la campaña, fuimos parte de, de la tarea, de la unidad, para que eh, Alberto Fernández pudiera ser presidente y, y coincidimos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 En su habitual columna de los lunes, en la mañana hermesera, el presidente de comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro, expuso la decisión de los medios dominantes de condicionar de entrada la gestión de Alberto Fernández. El miércoles hubo un despliegue muy coincidente de títulos. Clarín tituló a Alberto Fernández en Tucumán, se rodeó eh, con la dirigencia justicialista que no había subido al palco en el acto del domingo, La Nación, algo muy parecido, Alberto Fernández envió un contundente mensaje hacia adentro del peronismo y le hizo coro también el portal Infobae con este título, Alberto y Cristina, dos, dos postales cruzadas que alertan sobre la interna del nuevo poder. O sea, eh, resumiendo, un trabajo de, digamos de, eh, de, de tratar de presentar al frente de todos como una fuerza... ...que ya está enfrentada, que ya tiene dificultades, que ya tiene problemas... ...se habló de... bueno, hay algunas, algunos detalles que son casi para, poco para, para reírse... ...si no fuera que es, son publicados en nombre de, del periodismo, ¿no? como ellos le llaman. Organizaciones protectoras de animales propusieron soluciones... ...para la superpoblación de animales durante una jornada que se hizo el fin de semana... Jorgelina Russo, de la ONG en red, contó a nuestro cronista de exteriores, iniciativas y límites para la problemática. Este programa que tiene seis características es el que vamos a desarrollar hoy. Y en ese mismo proceso de implementación de las seis características va produciendo educación y responsabilización en la comunidad. Pero el gran descubrimiento fue que solo el programa puede conseguir esto y no va por un carril separado la educación en las escuelas y por otro va la cuestión de la castración, sino que en ese mismo proceso de equilibrar la población es donde vamos educando al ciudadano y nos vamos educando todos. La subcomisaría de Anguil presionó a integrantes del colectivo de ida y vuelta para que paguen un adicional a efectivos policiales. Lucas Camacho, integrante del colectivo que gestiona el Centro Cultural, explicó que consideran que el espacio es un foco de riesgo y se quejó porque interpretó que en realidad es una persecución política. No me cabe la, la menor duda porque si bien ahora es la policía, también llama, fue...